Yo te recuerdo que el 15657810 es el número en el que nos podés whatsappear, comunícate con Radiocracia y en, nos enteramos todos de cómo está la esquina de tu casa, en tu barrio, cuál es la realidad de tu trabajo etcétera, etcétera. Todas tus inquietudes pueden llegar a ser canalizadas en esta intención de construir comunicación comunitaria. En eso también estamos con una de nuestras ya tradicionales columnas y con nuestra columnista de Que Toca para Hoy, ¿no es así? Mari Servino, buenos días. Hola, buenos días Juan, para vos y para toda la audiencia de Kermés. Bueno, estás... Eh, conforme cómo viene saliendo la cosa cómo notas la comunicación con radiocracia Mari La comunicación siempre es fantástica en todo sentido porque la comunicación tiene que ver con más allá de la información eh, con un, un derecho no que corresponde a todas y todos el derecho a la información pero por sobre todas las cosas esto de crear vínculos y lazos que es lo que más me gusta. Bueno, estamos ansiosos por escuchar tu columna, Mari Bien, hoy estuve pensando en muchas cosas para hablar hoy en la columna y bueno, por ahí había pensado en hablar de, del 8 de marzo, del PAN Internacional de Mujeres, de lo que significó para nosotras como colectiva, pero eh, después me incliné para ser visible Un, las, las tantas violencias que sufrimos las mujeres y para no permitirnos el olvido con, con ciertos acontecimientos. En este caso, a través de, un, de una noticia que tuvimos en la semana pasada eh, relacionado con el femicidio de María Puebla. Vos te acordarás, la audiencia se acordará del, fe, del femicidio de María Guadalupe Puebla Eh ...que esto sucedió en agosto del 2014... ...el cuerpo de María Guadalupe Puebla... ...una joven mujer de 27 años... ...que era oriunda de Toay... ...y fue hallado allá en las inmediaciones... ...de los piletones de la Laguna Don Tomás... ...con signos de haber sido abusada sexualmente... ...esto fue el 18 de agosto del 2014... ...su familia en ese momento y María Guadalupe también... ...vivían en el relleno sanitario de Santa Rosa y la familia había denunciado su desaparición ya hacía dos días antes. María Puebla parecía una discapacidad madurativa. Los sospechosos en ese momento del femicidio de, de y el abuso de María fueron dos personas sordomudas, las dos. Eh, una fue una de esas personas fue el novio de María, que se llama Walter Baigorria, Y el otro, un amigo de Walter Baigorria con, an, con antecedentes, Roberto Lescano. Como dije, ambos son muertos. En ese momento la Fiscalía no encontró méritos para mantener detenido a Baigorria, al novio de María Guadalupe. No, así sucedió con Roberto Lescano, que quedó imputado y fue llevado a juicio. En ese momento por el delito de abuso sexual, con acceso carnal, y homicidio calificado, y el femicidio de María Puebla. Te cuento que Lescano, este Lescano, Roberto Lescano, tenía antecedentes, porque en el año 2001 había sido acusado del, del homicidio de Mirta Susana de Marco, una mujer prostituida, que fue encontrada desnuda con dos puñaladas. A su lado estaba el documento de Roberto Lescano, que, que se le había caído, No tuvo en cuenta ese detalle, el escano, más allá de que hizo desaparecer la ropa, la quemó y etcétera. Pero, eh, como digo, en en el 2001, la Cámara en lo Criminal número 2 de Santa Rosa lo absolvió tomándose el relato de él de que, como Mirta de Marco, era una mujer prostituida, como dije, y le había brindado un servicio, entre comillas, él relata que... Ella le exigió más dinero y lo atacó, y él, en un acto que según considera de legítima defensa, eh, se defendió y la apuñaló. La justicia tomó en cuenta ese relato y lo absolvió. ¿Pero qué pasó con el, el abuso y el femicidio de María Puebla? El año pasado, en marzo del 2016, la justicia lo absuelve al escano por el femicidio de María Puebla. En cambio lo condena a 12 años de prisión por abuso sexual. Fíjate. Esta decisión la tomaron, bueno, los jueces, Carlos Vez y Zamora y Andrés Golier, porque según ellos durante el debate no se pudo no se pudieron reconstruir las últimas 48 horas de, de la víctima, por lo cual ellos no tenían certeza de que el escano lo hubiera matado. Más allá de que todos los testimonios decían que María Guadalupe se había ido de su casa con, con Lescano el día del 16 de, ma, de agosto, que fue el momento en que desapareció. Y hallaron las pruebas contundentes para acusarlo de abuso sexual. Pero no ha sido el feminicidio. En ese momento y entonces, el crimen de María Puebla quedaba impune. Repi digo, y reitero lo que reitero siempre, María Puebla una mujer y pobre. En esta semana que pasó, eh, conocimos un fallo del Superior Tribunal de Justicia, donde se hace lugar al recurso de casación presentado por la querella en representación de los familiares de María Guadalupe Puebla. Eh, como digo, el femicidio había cansado la impunidad luego de que el Tribunal de Impugnación Penal confirmara la sentencia absolutoria a favor de Roberto Oliscano. Ahora el Superior Tribunal de Justicia no solo ordena el reenvío del fallo a una nueva integra integración del TIP del Tribunal de Impugnación Penal, quien deberá analizar la incutación del homicidio doblemente agravado por femicidio y además por ocultar otro delito como fue el abuso sexual. Pero también en este fallo que intentaría evitar la impunidad y reconocer los derechos de las mujeres, reconoce, el, digo, el fallo a las víctimas de violencia de género en su condición de querellantes bueno esto nos da una una mínima esperanza, ¿no? pero como todas las cosas yo siempre eh, en esta columna intento llegar a la reflexión eh, a la reflexión colectiva porque el abuso y el femicidio de María Guadalupe Puebla pone en evidencia, no solo el nivel de desigualdad y la violencia que, de, que sufren determinados sectores, sino que expone con crudencia otros aspectos de esta sociedad en la que vivimos, como son la pobreza, la injusticia, el abandono, la desigualdad de género y principalmente la, la ausencia del Estado. Porque yo te recuerdo que así como María Guadalupe Puebla y algunos integrantes de su familia, vivían en el relleno sanitario y se dedicaban al cirugio. Ella era una de nue nueve hermanos, tenía una discapacidad junto con su melliza, tenía tres hijos, de los cuales ninguno estaba con ella, y como digo, el lugar en que vivía y en el que todavía sigue parte de su familia, es la demostración de la ausencia estatal justamente en donde donde más debería estar presente. Por eso tenemos que visibilizar estos sectores sociales condenados muchas veces a protagonizar noticias de este tipo. La marginalidad en la que se desenvuelven muchas veces explota ante los ojos de todos y todas nosotras, cuando se produce alguna tragedia, y ahí lleva las miradas, ¿no? Pero muchas veces ya es tarde para buscar soluciones. Es, con este nuevo fallo del Superior Tribunal de Justicia, hay esperanza de que el femicidio de María Guadalupe Puebla no sea uno más que quede impune. Pero hay algo que no tiene retorno. María Guadalupe Puebla está muerta como dije, era pobre y era mujer. Era pobre, era mujer y además eh, se podría leer como un intento de este de que su femicidio pasara, no digamos desapercibido, pero quedara realmente impune. Vamos a ver si la justicia resuelve este adecuadamente y hace lugar a esta posibilidad ahora, Mari. Justamente esa es la mínima esperanza que tenemos de que al menos esta vez Revean eh, la sentencia y, como dije, que no no quede otra vez en la impunidad el femicidio de María Puebla. Como dije, hay hay tantos no femicidios todavía que están sin resolver. No queremos que el de María Puebla sea uno más de esos. O sea que apelaremos una vez más a la justicia, pero a la esperanza, que nunca debemos perderla. Este, de que de que este femicidio de María Puebla con todas las desigualdades que sufrió en su vida y como dije la ausencia del Estado desde siempre desde siempre porque si recorremos la historia y la vida de, de María Guadalupe eh, bueno como dije hoy no en una situación de absoluta desigualdad, marginalidad y en eso sí que tenemos que hacer responsables al Estado. Pero bueno, como digo también y reitero, eh, cuando nos estallan esta tragedia entre los ojos, ponemos la mirada en esta situación, pero tenemos que estar atentas a que estas cuestiones pasan pasan habitualmente y que nos pasan mucho más, cuando si somos mujeres somos pobres además también está el mientras tanto no porque como decís vos ponemos nuestra mirada ahí una vez que fue llevado a cabo un femicidio una violación este pero el mientras tanto de, de estas personas de los de las mujeres y de las mujeres pobres el el mientras tanto el día a día ¿eh? la sociedad por ahí estamos mirando para otro lado justamente como lo hacemos en tantas situaciones que que las tenemos ante nuestras nuestros ojos cotidianamente y a veces es más fácil mirar para otro lado, ¿no? Para no involucrarse y no comprometerse. Pero bueno, también esto, ¿no? De apelar a, al criterio, al sentido común, al compromiso de todas las personas para que dejemos de mirar para otro lado, porque hoy le pasó a María Puebla y mañana le puede pasar a cualquier otra mujer. Es cierto, sobre todo si es mujer y si es y pobre. Y si es pobre, justamente, así es. Bien, entonces había elegido un poco este recordar este episodio a través de... No es un episodio, perdón. Este caso tan terrible como fue el de María Puebla. Y a través de que, bueno, conocimos la semana pasada este fallo del Superhielo Tribunal de Justicia. Eh, pero también esto de no, no permitimos el olvido con estas con estas situaciones que nos pasan, no solamente en todo nuestro país, sino que pasan aquí en nuestra en nuestro pago chico, como digo yo, porque nosotras que levantamos eh, continuamente la bandera de Andrea López, que para nosotras es un caso emblemático, pero como siempre decimos, eh, en Andrea están representadas muchas mujeres que sufrieron la misma violencia que sufrió Andrea por haber sido Mujeres y Pobres. Y, y, y para mencionar algunas, está María José Cela, está María Angélica Gandhi, está Verónica Seraude, está María Guadalupe Puebla, y bueno, podríamos seguir con el listado. Todas con el mismo y terrible final. Bueno, esperemos entonces que eh, tu columna ahonde en la conciencia... ...de nuestra comunidad y en la y en la nuestra en la de cada uno también y que bueno esta vez eh, el, el ministerio judicial haga su trabajo y deje un poco conforme aunque sea este al, al, a la, al espíritu de, de maría y de, y de su familia no justamente porque también la, la familia en este caso necesita un mínimo de, de, de consuelo No es cierto como yo dije Eh, esto sería un acto de plena justicia. Pero también dice María Guadalupe Puebla, está muerta. Eso no tiene retorno. Eso no tiene retorno. Es así de sencillo. Gracias, Mari, y vamos a estar de nuevo eh, la semana que viene con vos. como no. Muchas gracias a ustedes y un saludo general para todas en la audiencia Hasta la semana que viene hasta la semana que viene Mari Servino en su columna eh, sobre género